Her、radio Show. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo y colega, el Dark Neruda, si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com, con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente estamos transmitiendo también por Avanzadametallica.net y a través de Hand Rock. com, ambas con bases en República Dominicana. Así que un saludo a todos y a todas. Los que nos están sintonizando desde tempranito en la noche de hoy, como todos los domingos a las 7 de la noche,、eh, hora de Puerto Rico y el Caribe, tenemos una cita con 120 minutos de puro metal pesado aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que un saludo grande y un abrazo a todo el mundo. Eh, específicamente a la gente de república dominicana que nos está sintonizando a través de avanzada m e t a l i c a punto net y de hard rock punto com bien mi gente、eh, además de las emisoras que nos están transmitiendo esta noche también tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han unido al peregrinaje para、eh, poder repartir el pan de la enseñanza del metal pesado en todo latinoamérica y europa Entre estas emisoras tenemos a c e s a r Radio Rock.com desde Bolivia. Tenemos a la Gente del Túnel.co desde Colombia. A Saltomataradio Rock.com desde España. Metal Corrosivo.com desde México. Frecuencia Online Radio.com desde Argentina. Eh, c e s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic desde Bolivia, Nike,、eh, Radio Enigma.com、eh, desde Chile,、eh, RockTotalRadio.com desde Perú y Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas que se han confabulado con nosotros para poder llevarle. Heavy Metal Bunker Radio Show a través de todo Latinoamérica y Europa, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes emisoras. Si usted quiere saber、eh, qué emisora va a transmitir, desde dónde y desde cuándo, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Busque donde dice Radio Show y ahí、eh, va a poder tener toda la información de todas las emisoras、eh, y los días, las horas y desde donde van a transmitir. También busque el área de afiliados y ahí aparecen los links de todas las emisoras que están afiliadas con nosotros. Y navegue, navegue por la página para que se entere de todos los proyectos、eh, que estamos trabajando en Heavy Metal Bunker Entertainment. Ok. Muy bien, gente. Pues habiendo dicho esto, vámonos a lo que nos corresponde, que es nada más y nada menos que escuchar metal pesado. Y hoy tenemos un programazo. O tenemos un programa fuerte y pesado. Tenemos muchas cositas nuevas que han salido de bandas de la nueva generación y de bandas que no necesariamente son de la nueva generación. Tenemos algunos cumpleañeros, algunas cositas raras que encontramos por ahí para compartir con ustedes.、Eh, está saliendo mucha cosa, está saliendo mucha cosa nueva.、Eh, cuando comenzó el año en enero, Como que hubo un boom,、eh, la cosa bajó un poco en febrero, pero ya a finales de marzo, principios de abril comenzaron a salir muchas cosas. A veces no nos da el tiempo para nosotros poder escuchar todo lo que quisiéramos porque no hemos terminado de darle oído bien a un disco cuando ya hay dos o tres en fila. Así que, nada, en la medida en que podamos vamos compartiendo poco a poco. Eh, con ustedes esas cositas nuevas que van saliendo al mercado muy bien este y nada ya comenzamos ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y lo hicimos con nada más y nada menos que con la banda rey Rage en 1988 lanza un álbum que para mí es uno de sus mejores álbumes históricamente de su catálogo, de nombre Perfect Man. De ese álbum estábamos escuchando el tema Waste Man. Un álbum que me gusta mucho, mucho. No sé si es porque quizás fue el primer álbum de Rage que yo escuché.、Eh, recuerdo que era. Prepa en la universidad y conocí a este muchacho que se pasaba 24-7 con unos headphones y un walkman con cassette.、Eh, y nos hicimos muy amigos. Y me dijo: Mira, toma este cassette y escucha esto que acaba de salir. Y ese cassette era precisamente el perfect man de, de Rage. Yo escuché ese cassette y me voló la cabeza. Eh, y desde ahí para acá, pues Rage siempre ha tenido un espacio muy, muy especial en lo que son ¿verdad? Mis, mis bandas、eh, favoritas. Así que ahí teníamos a Rage de su álbum Perfect Man de 1988, el tema w a i s s l e r Pero nada, vámonos, vámonos a seguir, vámonos a continuar y nos vamos a ir con un cumpleañero. Vámonos r a p i d i t o con las velitas, los espantazuegras. Eh, y vámonos con una banda muy querida y muy aclamada en los años 80, que aunque realmente es una banda de los años de finales de los 70, pero tomó su auge, su popularidad en los 80 y la mantuvo bastante fuerte en los años 90.、Eh, es una banda que al día de hoy todavía sigue produciendo y que sigue teniendo un adepto muy fuerte en lo que es el mundo del hard rock. Vámonos con la banda Whitesnake, que en esta semana su álbum Whitesnake, lanzado en 1987, estaba de 34 aniversario. Así que de este álbum, vámonos con mi tema favorito, que yo creo que todo el mundo sabe cuál es. Vámonos con Crying in the Rain. A black When he's lonely in the night, I won't go crazy with the thoughts of retribution. Jamie! encontrar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 Fiable a pesar de no estar en Google Play o guía los productos personalizados d en u e s t r o m e r c h a n d Asalto Mata Radio Rock. La radio online del rock. Muy bien, mi gente, estamos de regreso. Para esos que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Simultáneamente estamos transmitiendo en estos momentos a través de avanzadametallica.net y de h a n d r o c k c o m en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas. Les s a l u d a su amigo Dark Neruda si estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de metalpr.com como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. En su cita con 120 minutos de puro metal pesado. Así que ya comenzamos. Ya comenzamos en la noche de hoy. Y lo comenzamos abriendo nuestro despegue con la banda alemana Rage. Rage en 1988 lanza su álbum Perfect Man. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Wasteland. Después comenzamos nuestra primera intervención con un cumpleañero, una banda muy acogida, muy aclamada y muy querida por la industria y por la escena del Half Rock y del Heavy Metal a nivel mundial. Y estamos hablando de los británicos Whitesnake. Whitesnake、eh, en el 1987 lanza lo que sería. Su álbum más importante de su carrera, que lleva por nombre precisamente Whitesnake. Este álbum、eh, fue lanzado en 1987 y esta semana estaba cumpliendo 34 aniversario. Así que、eh, de ese álbum Whitesnake estábamos escuchando. Lo que siempre ha sido mi tema favorito, no solamente de este álbum, p e r o mi tema favorito de Whitesnake en general: Crying in the Rain. Un álbum que fue、eh, producido, escrito y arreglado por Mr. John Sykes,、eh, un genio de la música y que realmente dio todo lo que tenía en esta obra maestra. Así que ahí teníamos Whitesnake. De、eh, 1987. Después nos fuimos con Queen's Ripe. Queen's Ripe en 1983 lanza lo que sería su producción debut, que era un EP de nombre Queen's Ripe. Y de ese EP estábamos escuchando un temazo de nombre Queen of the Ripe. Un temazo, pero fuerte, bueno, bueno, bueno.、Eh, este EP en general. Está súper bueno, no solamente en la calidad de las canciones, p e r o la calidad de la producción era magistral. Y para hacer un EP debut de una banda desconocida en ese momento, pues realmente la producción es muy, muy buena. Así que ahí teníamos a Queen Shrine. Bien, vámonos ahora con algo raro, algo rarito que hay por ahí. Esto hace un par de semanas que, que lo descubrí. Eh, y es un tema de la banda Omen. Omen, pues hace tiempo que no nos, no nos lanza、eh, un, un álbum de larga duración. Y, y los, los lapsos entre un disco y otro, pues <coughs> a veces son bastante largos. Pero yo descubrí que en el 2011, Omen grabó un demo、eh, que nunca salió. Ese, ese tema nunca salió, nunca fue incluido en ningún disco, en ningún álbum. Pero para hacer un demo se escucha muy bien. Lo interesante de este demo es que,、eh, hasta donde tengo entendido, y, y, fui, y leí su confirmación, el baterista que toca en este tema no es nada más y nada menos que Ramón s a y a s mejor conocido en Puerto Rico como Wampa. Que、eh, fue baterista de Dantesco. También fue baterista con Doomlord. Y actualmente es el baterista de Damage.、Eh, así que lo que tengo entendido es que、eh, mi gran amigo Wampa Garabo. Este,、eh, este tema que en el demo. Y después, pues este tema nunca salió. Así que vamos a darle oído. Vamos a darle oído a este tema que es del 2011. Esto es Omen y el tema se llama. Voices screaming. Entrevistas y más. Visita h o w n r o c k c o m HowlRock Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Ajá, yes, people, estamos de vuelta. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, saludo a todos esos que están en el chat. Eh, para aquellos que quieran、eh, entrar al chat en vivo durante nuestra transmisión,、eh, simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo. El chat de Heavy Metal Mansion ha cambiado. Ahora usted、eh, entra y tiene que registrarse. Uh, y eso solamente lo hace una vez. Una vez se registre la primera vez, pues cada vez que entre al chat, pues ya entra básicamente automático. Pero、eh, se tiene que registrar, ¿ok? Un chat、eh, mucho más moderno, mucho más interesante, más divertido, donde tiene muchos f u t u r i n g y muchas cositas y podemos subir carátulas de discos y videos y、eh, una cosa de lo más mona ahí que. Que Jaycee River y, y el Lechón Atómico pues pues levantaron.、Eh, así que los invito, los invito a que formen parte de nuestro chat en vivo. Recuerde, simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo y ahí automáticamente le va a dar instrucciones de qué hacer si no se ha registrado aún. o ok También un saludo a los que están en el WhatsApp, en nuestro grupo、eh, de Metal Health Community en. en Aquí en el WhatsApp,、eh, saludos a todos los que nos están escuchando por TuneIn.、Ah, usted no puede escuchar por TuneIn también. Simplemente busque Metal PR y ahí aparece Heavy Metal Mansion para que usted nos pueda escuchar a través de TuneIn. Bien,、eh, eso que estábamos escuchando, mi gente, pues era, no era otra cosa que la banda Omen. Esto es un tema de nombre Voice Screaming que、eh, Omen grabó en el 2011 como un demo.、Eh, todo parece indicar que esto se grabó con la intención de、eh, incluirlo en un álbum que nunca salió.、Eh, y se quedó en demo y se escucha bastante bien para hacer un demo. Como les dije ahorita,、eh, la información que tengo es que el baterista. que Grabó este tema, pues es nuestro、eh, querido amigo Wampa.、Eh, Wampa Sayas, que fue baterista de Dantesco, de Doomblor y ahora es el baterista de Damage.、Eh, y que、eh, Wampa estuvo t o u r i a n d o con Omen、eh, durante un tiempo,、eh, como también lo estuvo haciendo e r i c o、eh, Estuvo con Omen un tiempo. Este Wampa, Wampa, pues también estuvo tocando y parece que en ese trayecto. Pues se comenzó a trabajar en un nuevo álbum, se grabaron unos t e m a s y después todo quedó en nada. Pero se escucha sumamente interesante. Es algo que yo no había escuchado, de, no había escuchado este tema、eh, hace varias semanas atrás. El mismo Wampa lo, lo posteó en, en Facebook y yo quise compartirlo con ustedes. ¿okay? Bien,、eh, yo me espero que lance algo próximamente porque. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos lanza nada interesante. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Hellstar. Hellstar,、eh, ahora en el 2021, lanzaron un EP de nombre Clad in Black. Este EP contiene seis temas: tres temas originales y, te y tres temas covers.、Eh, Y uno de esos covers que hizo、eh, Hellstar, pues fue el del tema r e d l i s t and Wild, que es un cover de la banda a c c e p t y, y quise compartirlo con ustedes porque me pareció、eh, genial, me pareció muy interesante, me gustó mucho. De hecho, los tres covers están espectacularmente、eh, interpretados: tanto el de Judas Priest como el de Black Sabbath. Todos están súper, súper bien. La voz de James, impresionante, como siempre. Así que quise compartir con ustedes este e s tema: t e r e a t h l e s s Wild, que es un cover de a c c e p t por la banda Hillstar. Bien,、um, vámonos con algo de la nueva generación, algo nuevo que acaba de salir. Y, y vámonos con una banda de、eh, Reinos Unidos. Que se llama Primitai. Primitai es una banda que se forma en el 2003, pero no es hasta el 2007 que logran grabar su primer álbum de larga duración. Después graban otro en el 2010, y a partir del 2013 estuvieron grabando básicamente un álbum a razón de cada dos o cada tres años. En realidad, ellos pues, han grabado seis discos. Y el último disco pues salió recientemente ahora en el 2021 bajo el nombre de Violence of the Sky. Nunca había escuchado a Primitime, nunca había escuchado sus álbumes anteriores.、Eh, al escuchar este nuevo álbum me dio la tarea de escuchar los anteriores y puedo decir que todos los discos son buenísimos. Este disco, Violence of the Sky, me parece un disco espectacular. Tiene un sabor del heavy metal tradicional. Algo, un saborcito, un poco power metal, pero no tanto.、Eh, algunas canciones tienen algunos elementos trash, pero también tienen algunos elementos progresivos. Entonces es como que este, esta e e la s t mezcla. Y que queda muy, muy bien. Aparte de que el álbum está muy bien producido y muy bien grabado. Así que quise compartir con ustedes de la banda británica Primitiv, de su álbum Violence of the Sky del 2021. Vámonos con este tema que dice: Stars are my g u i d e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 importante de h e a v な Metal en Latinoamérica. Así que ahí estábamos escuchando a la, la banda británica、eh, Primitai. Como les dije, Primitai lanza en el 2021 su álbum Violence of the Sky. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Star Are My Guy. Álbum altamente recomendable.、Eh, me gustó mucho. Siento que, que tiene un. Un sonido y un sabor un poco diferente,、eh, con elementos tradicionales, algunos rasgos de trash, no mucho,、eh, algo progresivo, bastante melódico. O sea, eh, eh, es, es una combinación bastante interesante. Así que, Primitai, Violences of the Sky,、eh, altamente recomendable. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era la banda argentina Patan. De Buenos Aires, Argentina, de su álbum p a t a n 6, que fue lanzado en el 2019, estábamos escuchando el tema、eh, Cobarde, un temazo de ese álbum que es extraordinario. Así que、eh, ahí teníamos a p a t a n desde Buenos Aires, Argentina. Bien, vámonos con c otra n o cosita nueva. Vámonos con otra banda que también acaba de lanzar un álbum recién, ahora, esta, esta, este pasado mes.、Eh, una banda también de la nueva generación. Estamos hablando de una banda de Grecia de nombre Warrior Path. Warrior Path es una banda、eh, de Atenas, Grecia, que se forma en el 2019. Y en ese mismo año lanzan un álbum de nombre Warrior Pad. Ahora en el 2021、eh, acaban de lanzar、eh, su segundo álbum de nombre The Mad King. De ese álbum, The Mad King, vamos a escuchar precisamente el tema The Mad King y regresamos con Warrior Pad.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 The、one Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s We are back, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, no se olviden、eh, que están、eh, eternamente invitados a entrar a nuestra página heavymetalbunker.com. Para que se ponga al día en todo lo que estamos、eh, trabajando en el área del metal pesado. Ahí tenemos toda la información que tiene que ver con、eh, los programas de radio, como Heavy Metal Bunker Radio Show. Y también、eh, nuestro programa de AZ Loud, que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de AZ r o c k También la información que usted necesite sobre lo que es el Heavy Metal Bunker Review. Que son、eh, los videos de reseñas que hacemos a través de YouTube. Y también、eh, lo que son nuestro、eh, Dark Neruda Podcast,、eh, que lo hacemos a través de Spotify. Así que ya próximamente vamos a estar、eh, publicando un nuevo、eh, podcast. Que como siempre le he dicho, pues no tenemos en realidad un time frame para ponerlo.、Eh, No es semanal, no es quincenal, no es mensual.、Eh, cuando podamos hacer algo interesante, pues los vamos subiendo ahí. Y usted entre a Spotify, busque Dark Neruda Podcast y dele follow para que cada vez que pongamos una nueva publicación, usted pueda recibir una notificación. De igual manera, entre a YouTube y busque Heavy Metal Bunker Review y dele follow, dele like y dale a la campanita. Así, cada vez que nosotros hagamos una nueva publicación, usted podrá recibir una notificación. ¿okay? Así que están invitados a entrar y navegar y pasear por allí. Y si tiene alguna recomendación que hacer, no me la envía por、eh, correo y este, la trabajamos inmediatamente. ¿okay? Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues era、eh, nada más y nada menos que la banda griega. warrior pad warrior pad acaba de lanzar su segundo álbum、eh, de nombre de mad king、eh, así que estábamos escuchando precisamente ese tema mad king un extraordinario álbum con un sabor así un poquito épico、eh, un álbum que me gustó mucho tiene algo también de power metal、eh, Eh, por lo que he podido leer las críticas, pues ha tenido muy buena aceptación. Así que, altamente recomendable también. Así que, si usted es de las personas que le gusta darle oído a lo nuevo que estira la nueva generación en el mundo del heavy metal, pues Warrior Path es una、eh, alternativa. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era la banda Nudo, Nudo、eh, de España. En el 2020 lanza un álbum de nombre Rabia. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Piel de Serpiente. Uy, pues eso eran u d o s sí. De su, banda, de su álbum Rabia del 2020, el tema Piel de Serpiente. Bien, vámonos con algo nuevo. Algo nuevo que yo creo que ya casi todo el mundo ha escuchado, pero es nuevo. Eh, es una de las, uno de los temas más esperados en mucho tiempo por una de las bandas más mimadas, de más、eh, seguidores dentro del mundo del metal pesado. Y estamos hablando de los alemanes, Halloween. Halloween,、eh, esta pasada semana, lanzó、eh, por fin lo que es su primer sencillo de lo que sería su próximo álbum de nombre Halloween. Que va a ser lanzado el próximo 18 de junio del 2021. Este tema lleva por nombre Skyfall y se lanzó junto con un videoclip de lo más interesante, así bien futurista,、eh, de, de, de naves espaciales y cosas así.、Eh, muy, muy bueno.、Eh, lo interesante de este tema es que, pues como todos saben, este álbum es de alguna manera un r e u n i o n De todos los que han sido sus ex integrantes,、eh, con Kai Hansen, con Michael k i s k e con Andy Derry. Entonces, los tres cantan en ese, en ese tema. Yo no sé si todas las canciones del álbum van a ser cantadas por los tres o si. ¿Habrá algún tema c a n t a d a solamente por Kiski? Uno por Hansen, otro por Andy Derry y alguno por los tres. Pues esa información no la tengo. Me parece que sería lo ideal.、Eh, porque esto está chévere que los tres estén cantando el mismo tema. Pero como que un álbum completo de que todas las canciones estén cantando los tres, pues no sé. Pero eso lo sabremos, ¿verdad?、Eh, cuando salga el álbum. Lo que sí sabemos es que Skyfall. Eh, sale y lanzan dos versiones: la versión editada, que es la versión del video, que dura unos 7 minutos y algo, y la versión original, que es la versión que dura unos 12 minutos con algo. Así que aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, pues siempre nos repartimos con la cuchara grande y vamos a escuchar el tema de Halloween Skyfall, pero vamos a escuchar la versión completa. Tal cual ellos la grabaron y cuál es la versión alternativa de este single. Así que vámonos, vámonos con los p u n k i n g s vámonos con la reunión más esperada de la industria del heavy metal, vámonos con Halloween.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 Estamos de regreso, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, después de esta longa de Halloween, de su、eh, tema Skyfall.、Eh, este álbum va a llevar el nombre de Halloween y va a ser lanzado este próximo 18 de junio del 2021. Ya hay por ahí、eh, los links para preordenar tanto los CDs como los vinilos.、Eh, yo, pues, ya mismo me voy a apuntar por ahí. Así que、eh, también estaban vendiendo el, el Skyfall, también el single, lo estaban vendiendo en vinilo. Por si hay algún fiebre por ahí que quiera、eh, tener esa pieza de colección.、Eh, un tema muy esperado, a mí me gustó mucho. Me gustó bastante,、eh, suena a Halloween, <risa>、eh, definitivamente. Era la, la mente maestra de Kai Hansen el que está en ese tema, eso, de eso no cabe la menor duda. Me parece que la interpretación de Michael k i s k e pues, como siempre, es espectacularmente genial. La participación de, de, de Kai Hansen y la de Andy Derry, pues, fueron、eh, brutales. Me parece que es un buen tema. Tiene un sabor muy, muy Halloween tradicional de, de esos álbum Keeper.、Eh, muy melódico. Me gustó, me gustó bastante.、Eh, yo espero、eh, que el resto del álbum esté a ese nivel.、Eh, porque le hace falta a Halloween. Hace, hace mucho tiempo que Halloween no lanza un álbum que tú puedas decir ¡Wow! Digo, no es que los álbumes que han tirado sean malos, pero pues, después de, de un, de un este, Walls of Jericho, unos Keepers y unos discos de verdad de alta calidad, pues como que lo demás pues, han ido en el up and down, en el in and out. Pero yo tengo la esperanza de que este álbum pues, sea un h o m e run con la s base s llena. s Por lo menos este single se、pues, fue un buen hit. Así que, muy bueno por Halloween,、ah, vamos a esperar al 18 de junio a ver qué nos trae. Bien, otra cosa nueva que salió esta semana, pues es algo muy esperado también desde hace algún tiempo. Y como ustedes saben, desde aquella noticia que recibimos el pasado año de que n e r v o s a se separaba. Pues, como ustedes saben, pues,、eh, la guitarrista de Nervosa no perdió tiempo, reunificó, remontó la banda y lanzaron su disco. Y ya hace ya hace un, varias semanas, ¿no? este, más de un mes, pues, la espera era con qué nos viene Fernanda Lira, ¿verdad? y supimos de su, ¿verdad? De su alineación. Sabíamos que iba a venir con un death metal y sabor alemán. Se, se, nos, robó, se nos robó a, a, a, a Anubis de, de Burning Witches. Y sabíamos que tenía un grupo de chicas espectaculares. Pero ya, ya salió el primer tema, el primer single con video y todo. Estamos hablando de la banda Cripta, que es la banda de Fernanda Lira. Eh, que acaba de lanzar su single From the Ashes. El álbum de k r y p t a está proyectado para salir el próximo 11 de junio bajo el nombre de Echoes of the Soul. Así que vámonos, vámonos a escuchar a Fernanda Lira y su rabia con su bandota y este tema que de verdad está bien, bien agresivo. Vámonos, esto es k r y p t a y From the Ashes.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 Heavy Metal m a n c h e Uy, mucha candela, mucho fuego y mucha agresividad femenina en un solo bloque. Ahí teníamos a Fernanda Lira, ex cantante y bajista de Nervosa, con su nueva banda Cripta,、eh, quien lanza su nuevo single de lo que será su primer álbum de nombre Echoes of the Soul. Proyectado para salir el próximo 11 de junio,、eh, me parece que es un extraordinario tema,、eh, fuerte, agresivo, con mucha oscuridad, mucha profundidad. La voz de、eh, Fernanda, pues,、eh, bien fuerte, bien agresiva,、um, definitivamente, con muchos rasgos de lo que es el death metal europeo. Así que Eh, pues, pues nada, los、eh, fanáticos del Dead Metal、pues、deben estar de plácemes.、Eh, así que, pues de una banda surgieron dos que son tan extraordinarias porque el disco de Nervosa p、pues, u está e s muy bueno, dicho sea de paso. Así que ahí teníamos a Cripta y nos fuimos en este mismo bloque con otra chica agresiva también y nos fuimos con a r c Enemy. De su álbum Chaos Legends del 2011, nos fuimos con el tema Bloodstain e d Cross. Ark Enemy, que es una banda que en vivo suena de puta madre. Yo tuve la oportunidad de poder ver a Ark Enemy con Among m a r e y la verdad es que、eh, son una banda s u p e r s u p e、eh, r agresiva, pero muy melódica, con un dúo de guitarras espectacular. Así que me, me impresionaron mucho en vivo、eh, y me gustaron bastante. Así que ahí teníamos Ark Enemy. Bien, vámonos ahora con、eh, un tema que salió hace como un mes atrás y creo que lo soné aquí y, y lo voy a compartir nuevamente porque alguien me lo estuvo mencionando esta semana y, y me preguntó si lo había sonado aquí. Eh, y voy a querer compartirlo con ustedes. Esto es la banda Attacker que lanzó un single en el 2021.、Eh, y lo interesante de este single es que、eh, lo hace con su nuevo cantante, que es nada más y nada menos que Sky, el ex cantante de la banda Deadly Blessing. Así que、eh, este single lleva por, nombre, lleva por nombre Spiritual Warfare. Y ahí los dejo con Attacker.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 Ahí estaba mi gente, ahí estaba y estábamos escuchando a la banda Attacker que en el 2021 lanzaron este single、eh, con Mr. Sky, ex cantante de Deadly Blessing, en la voz, quien aparece oficialmente como su nuevo cantante. Así que yo espero que Attacker nos lance algo nuevo、eh, con esta voz privilegiada que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Desde los años de Deadly Blessing, pues jamás volví a saber más de, de este cantante que suena muy bien en este tema. A pesar de los años, sigue sonando muy bien. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos traerá Attacker en el futuro. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues eran los canadienses legendarios Anvil. Anvil de su c l a s i g í s i m o álbum Metal on Metal de 1982. Estábamos escuchando ese tema, z o metal on metal. Así que eso era anteo. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Ya mi relojito de arena y mis 120 minutos que me otorga Heavy Metal Mansion se me están agotando. Pero don't preocupéis, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, regresamos. Con un nuevo programazo de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Así que, nada, yo me despido hasta la semana que viene, siempre deseándole una extraordinaria semana donde trabajen poco, coman mejor y beban más. Cuídese mucho, tenga mucha cautela, mucha protección, protéjase usted y su familia. La pandemia no ha terminado, la vacunación está、eh, ahí, pero todavía nos queda algún tiempo. Si pudimos esperar un año,、eh, podemos esperar varios meses más. Así que cuídense mucho, un abrazo a todos y los dejo hasta la próxima semana. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.